Bienvenidos, Garbage. Gracias por habernos aquí, hermano. Nosotros estamos aquí. Yeah I mean we knew coming into Bilbao Nos dimos cuenta al entrar en Bilbao de que sería este un gran festival con los autobuses y los trenes rotulados con The Cure, Radiohead y Garbage. Nos encantan las otras bandas, así que estamos encantados. Siempre hemos tenido muchos seguidores en España, los conciertos han sido salvajes. Porque el público ha sido entusiasta, pero honestamente cuando grabamos Knock Your Canteen kind of People no sabíamos qué esperar, si los fans estarían ahí, si se habría demanda así que Estamos enormemente impresionados por la respuesta a nuestros conciertos. Estamos encantados. Esta noche en Bilbao va a estar muy bien. Well, I guess we decided that we need Garbage because we don't Supongo que decidimos volver con Garbage al sentir que lo necesitábamos al ver que no tenemos aquí Pues no tenemos en ningún otro sitio nada que podamos obtener aquí Nuestras canciones, nuestra camaradería, la química entre nosotros cuatro El poder viajar juntos a lugares como Bilbao, España Lo echábamos de menos Hemos tenido que salir de ello durante un tiempo Para volver con una nueva y total perspectiva Y yo creo que es algo muy saludable Creo que hemos llegado con una nueva perspectiva Y creo que ha sido muy saludable Nos lo estamos pasando bien. No hay presión. Ahora tenemos nuestro propio sello. Estamos comenzando de nuevo realmente. Es gracioso porque cuando empezamos editamos en nuestro sello Mushroom Infectious almo en los Estados Unidos, una pequeña compañía con muy poca gente trabajando. Por lo que teníamos un trato muy cercano con el sello, pero la discográfica fue absorbida por grandes corporaciones. Así que el tercer y cuarto disco salieron realmente en sellos bestiales beasts to speak and and that they didn't particularly care. Y no se preocupaban particularmente por nosotros, por lo que queríamos hacer. Ahora hemos vuelto a los orígenes, podemos controlarlo todo. Es un trabajo duro, pero fortalecedor, ya que tomamos todas las decisiones. Hemos elegido el camino en nuestra carrera y eso es muy importante en este momento. I think it's on I we I mean we hear Hemos escuchado mucho eso de que nuestro disco parece de un nuevo debut eh, que se parece al primero o a los dos primeros. La razón es, como dije, que hemos tenido un, un nuevo comienzo. Sin impresiones, sin ningún sello detrás diciendo qué tenemos que hacer, sin expectativas externas, pudiendo hacer lo que queramos desde garbage. Esto es muy reconfortante y el sonido del disco plasma esto. No we we we have no expectations. Pero no no tenemos expectativas para ser sinceros nunca las hemos tenido. Lo importante para los cuatro ha sido siempre trabajar duro y hacer música. Esas han sido las únicas expectativas. And to you know work toward the same goal which is to make good music and that's that's the only way we Nunca hemos pretendido vender millones de discos tener éxito nada de eso. No ha sido ninguna expectativa en ese Mirel. Uh is that the question? Yeah, yeah, I mean, we're I think compared to La diferencia entre ahora y la última vez que estuvimos por aquí, es que ahora tocamos mejor. La razón es que hemos esperado 7 años y eso nos ha dado hambre. Y no hemos dado nada por sentado. Lo mismo esta es la última gira, no lo sabemos, quizá haya otra, quizá haya otro nuevo disco, pero es algo que no no sabemos. Así que lo importante es el momento, es el ahora, es el show. La gira está siendo increíble y ahora tocamos de manera más tercera, más intensa que nunca. El concierto de esta noche va a ser muy especial. Sabemos que tenemos muchos seguidores aquí. extraño y extraño I mean that's one of the themes that Shirley is written about Shirley dice que somos more. extraños y porque y nunca hemos formado parte de una escena, una escena determinada unos dicen que sonamos a una cosa otros dicen que sonamos a otra cosa Nos gustan las guitarras nos gusta el techno amamos los beats amamos las melodías pop pero teníamos claro cómo nos percibíamos a nosotros mismos click in a way of just how we perceive ourselves and cuando estás en una banda es muy importante reforzar tu identidad como grupo por eso en en este nuevo disco hemos intentado plasmar exactamente lo que somos por eso nos sentimos como outsiders yo siempre he se sea sentido una freak ya ves que por ejemplo hicimos los pr cuatro primeros discos en wisconsin muy lejos de new york o los ángeles algo raro Pero del título The New York Kind of People Tiene que ver con en considerarse un freak pero considerar bueno el ser diferente y creo que eso es algo que tenemos en común con nuestros fans También se plasma en otros momentos de los discos anteriores Estaremos contentos si el público está contento hoy no hace falta que llueva Hay this is Butch and I'm Duke and you're watching BFM